tak tak. Panero en cada esquina por si algún problema La sonora por señas Niños con una dieta alta en riñas Crecen fuertes a falta de vitaminas El pasado no perdona Nos dieron el barrio por cárcel Los pillos no se pensionan Tu novia tiene libertad condicional Por tu mala maña Dirte sin pagar El hombre machista por naturaleza Pero las leonas Son las que cazan Nuestra idiosincrasia es matar con risas el odio sin gracia hasta la tristeza se baila arroz con huevo y mucha salsa si me despido no me dejan ir borracho profesional se va callado a dormir quiero estar preso acá de dónde sale tanta el barrio A los domingos se queda jugando, parques dominó, apostando al bingo Llegó tu gíbaro, baja del techo, ni Nicanor y grita Gracias a Dios, el que murió por mis pecados Y yo, que ni siquiera había nacido loco fui condenado a vivir entre prepagos Hijos no planeados, trovadores policías, doctores, sabios y bandidos Señora, nadie nace malo, el amor es congénito Lo demás es aprendido. Con mis impuestos pago el nuevo juguete del alcalde, el helicóptero con el que van a vigilarme. Bajo la cerveza levanto la cabeza, pienso, los precios están por los aires. Salud. Por los compadres en la cárcel y por los presos aquí afuera, que siga el baile. Quiero estar preso acá. De dónde sale nea? el barrio